Y viejos te ayudan a echar pa'lante. Serán un perdido, te lo asegura un brumero, porque nuestro barrio es hoy en la escuela de los hombres.